Asintópico en este domingo 20 de noviembre aquí en Radio Contrabanda 91.4 de la FM es el programa número 74 y es un programa especial porque más en adelante le vamos a decir la especialidad o vamos a decir la peculiaridad de este programa. Aquí tenemos eh, la cabina llena, llena de amigos, llena de participantes de Nómada sin tópico y empezamos este programa número 74 con Zapatear por el Mundo que tiene el gusto de entrevistar a Camilo un tema sobre la sostenibilidad y nos va a comentar aquí qué significa sostenibilidad y los planes gubernamentales que hay. Continuamos también con eh, Elena que nos va a hablar sobre las elecciones de hoy en día, ¿verdad Elena? así es, No va a hablar sobre, sobre el sistema electoral, eh, también esperamos en la segunda parte de Zapatear por el Mundo, eh, un enlace con Budapest eh, donde Alex nos va a hablar sobre la protesta que se llevó a cabo a las personas sin techo porque parece que ahora ya vivir en la calle es un delito, eh, esperamos también la participación de Zapateando que, que se conecte con nosotros, Javier y Azalia, desde Jalapa, Veracruz, México Ángel, lo tenemos aquí el tic social del día de hoy, va a ser un poco así más eh, como digamos más movidón, ¿no? Más música y esperamos aquí unas palabras de Ángel de TIC Social en este último programa de que participa aquí en cabina y esperamos más adelante otras participaciones a través de Skype y también esperamos a Muna que se va a conectar directamente con México con la entrevista a Víctor del Movimiento por la Paz con Justicia y Neidad en México nada que desee con nosotros estas dos horas del programa y aquí estamos en Nómadas y Tópico, Radio Contrabanda 91.4 de la FM Just one punch But he never did like to talk about it all that much It's my work he'd say I do it for we'll pay, And when it's over Just as soon go on my way Up to some paradise Where the crowd streams flow And the air is nice And I ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse Where they tried to turn a man records for concerns. To the white folks who watched, he was a revolutionary bird. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed and the old white jury agreed. The the was better guess you testified. and, and neighbor, bald, they lied. Newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of such fool's hand? To see like a free. Couldn't help but make me feel ashamed. And watch the sunrise while well, Reuben sits like Buddha in a ten-foot cell. And in our set man, there ain't a hell. that's the story of the Hurricane. But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he got have been the champion of the world. Volvemos aquí en Nómada Sintópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Si quieres, comunícate con nosotros al 66 Y empecemos pues con esta sección de Zapatear por el Mundo y las palabras de la Comisión del Desarrollo y Medio Ambiente citado, eh, la Comisión Brutland, ¿no?, para nuestro futuro, futuro común. Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes Sin comprometer las posibilidades de las del futuro Para atender sus propias necesidades Justamente sobre hoy vamos a hablar aquí con Camilo Que nos va a compartir una pequeña entrevista Camilo es diseñador industrial Que estudió el máster en diseño del producto sostenible Y viene de Colombia ¿Qué tal Camilo? ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa Un saludo para todos los amigos de Contrabando Pues gracias a ti después de tanto tiempo que nos conocemos por fin llegas aquí al estudio de Nomadas Sintópico. Y, y pues coméntanos un poco qué significa la sostenibilidad. Bueno, eh, muchos han escuchado sobre la sostenibilidad en los últimos años. Eh, la sostenibilidad básicamente eh, no no es eh, se relaciona con lo ambiental sino que eh, incluye también varios eh, vertientes que son la parte social y la parte económica. Entonces eh, hay que buscar un equilibrio entre estas tres eh, puntos, pues para para poder lograr una sostenibilidad completa. Eh, por lo general la intención es eh, utilizar lo que tenemos, nuestros recursos, para poder, eh, o sea, que nos perduren en el tiempo, utiliz utilizarlos de forma eficiente, inteligente. Eh, y bueno y, y generar el, el menos impacto posible para nuestras futuras generaciones y las políticas gubernamentales afectan la sostenibilidad o no eh, sí bueno eh, vivimos en un mundo que es muy glo globalizado y nos hemos podido enterar a través de las redes que bueno esto de los últimos años que es el capitalismo pues ha sido nefasto pues para la sostenibilidad del planeta eh, Cuando solo buscamos eh, ganar, eh, tener una ganancia económica, pues eh, nos olvidamos de la parte social y nos olvidamos de la parte ambiental. Entonces, pues hay un desequilibrio eh, en este, en este tema por parte de los, de los, de los estados y de los, de los políticos. Eh, no, no existe una responsabilidad social por parte de las, de las grandes corporaciones lo que hacen que cada vez haya pues eh, eh, más contaminación, explotación a los trabajadores y bueno pues esto, eh, hay que hay que ponerle unas reglas claras a, a esto para evitar este problema. ¿Y tú ves esto de que está pasando a nivel internacional, al nivel mundial o más bien más eh, específico a ciertos países o cómo cómo lo ves? Bueno. Eh, Lo, lo, nosotros eh, en el mundo nos regimos por, por ciertos eh, modelos económicos y políticos que son los que se establecen y, y se imponen frente a, frente a otros países más pequeños y con menos poder, entonces eh, si tenemos un modelo el cual no es el mejor para el mundo entero y para vivir en comunidad y, y vivir de una forma eh, de bienestar entre todos, pues eh, no se va a lograr... Eh, Eh, mantener un, un planeta sostenible por ningún lado. ¿Y el panorama de la sostenibilidad en el futuro que nos espera? Bueno, eh, lo más importante es eh, aprender de, de los errores que hemos cometido, eh, hemos acabado casi con los recursos del planeta, eh, la explotación a personas, eh, no sólo lo económico es lo más importante, Eh, necesitamos que que se que se respeten que se hagan unas leyes para para bueno para las corporaciones y que que los pa, los países se comprometan de verdad para pues para que no sigamos en este declive en el que venimos de de unos años para acá y me gustaría saber de la conciencia de la población o mejor dicho que, que cómo te parece ¿Cómo, cómo qué podemos hacer nosotros los ciudadanos ante esta situación bueno eh, eh, básicamente eh, cada uno de nosotros puede aportar desde desde su casa eh, primero lo más importante es eh, cambiar el estilo de vida del que llevamos o sea no podemos seguir en un estilo de vida en el cual estamos eh, comprando y en el cual bueno, eh, no reciclamos no reutilizamos lo que tenemos en productos eh, o sea reducir porque o sea, el planeta tiene eh, unos recursos limitados y estamos llegando como al fondo de esto. Y siempre es, imp eh, es importante mantenerse informado qué está pasando, eh, a quién le estamos comprando, eh, qué es lo que nos está vendiendo, eh, con qué materiales lo está fabricando. Es, es muy importante tener en cuenta esto como, como ciudadano. ¿Y cómo se puede educar el ciudadano? Que, por ejemplo, en Rumanía no se recicla. O sea ahí no no se recicla todo se eh, no hay el, este sistema y entonces muchos que venimos desde allá venimos a España donde por lo menos es un país donde se recicla entonces muchos no reciclan justamente porque en mi país no se recicla o porque no saben o porque no les interesa o sea cómo podemos educar al ciudadano para que esté más atento a estos fenómenos hay, hay algo que, que que la sostenibilidad lo plantea y es muy claro es eh, si pensamos en como individuos únicos o sea seguimos no reciclamos contaminamos pero de todas maneras eso se nos va a devolver a nosotros en el futuro o sea no o sea es importante que lo hagamos así cada persona aporte un pequeño grano de arena no sé hoy en día si de pronto el estado no no no apoya mucho estas iniciativas, es importante que cada uno de nosotros busque en Internet, se informe, lea los periódicos, se mire qué éste está haciendo, eh, porque son consecuencias que se van a vivir en el futuro. Y me gustaría pasar a Colombia, ¿en Colombia, por ejemplo, se recicla? En Colombia se recicla, eh, la diferencia de los países, por decir algo, eh, de... Latinoamérica con relación a países como Europa es que eh, tenemos menos riquezas en cuanto a eh, capacidad adquisitiva. Entonces eh, reparamos las cosas, las utilizamos, eh, lo que tenemos eh, tratamos de darle una larga en el tiempo. Ahí estamos eh, aplicando la sostenibilidad, a diferencia de cada de pronto que que tienen un poco más de riqueza y pueden comprarse algo nuevo, entonces desechan lo que tienen y posiblemente. No lo reparan o no hay los sitios para reparar, entonces vemos que el ser humano se adapta de acuerdo a las condiciones que tiene. Por ejemplo, en Cuba, en Cuba no tienen acceso a muchos productos y ¿qué pasa? Ellos los arreglan, hacen que perduren en el tiempo porque de verdad lo necesitan y es utilizar lo que tenemos y aprovecharlo al máximo. Es como el verdadero punto de la sostenibilidad como tal y esto estoy pensando no justamente de salía por ahí en en en internet no que los coches en, en Cuba no cómo se se arreglan no se reparan con chicle o incluso no o sea con todo ahí haciendo los maniobros posibles no para para seguir per perdureciendo no y manteniendo la, el coche o, no cosas de estas y coméntanos un poco sobre el, el tu dominio no sobre la, el diseño industrial ¿Cómo, ¿cómo se ve la sostenibilidad desde bueno, este ambiente? Desde el punto de vista como diseñador lo más importante es eh, diseñar de una forma ética nosotros por decir algo somos un instrumento de las empresas y bueno si nuestra posición como diseñadores podemos aportar es eh, un aporte muy importante porque al diseñar nosotros un producto que se va a producir cantidad de veces, pues lo ideal es que sea un producto funcional funcional que pensemos en en hacerlo eh, por decir algo plegable para un transporte para que no no haya tanta huella de carbono o que el empaque que que hagamos sea un empaque que no afecte el medio ambiente. Eh, los materiales con los cuales vamos a hacer ese producto es muy importante saber qué materiales estamos usando eh, cuántos cantidad de materiales estamos utilizando porque entre más materiales utilizamos más difícil es su reciclaje eh, también estamos eh, tenemos que pensar en el tiempo de uso uh -huh. que requiere la eh, ese producto para, para sobrevivir en el tiempo, que sea entre larga vida mucho mejor o si, cuando llega el fin de vida que es muy importante, ¿qué se va a hacer con ese producto? ¿Dónde va a ir a parar? Eh, oye, yo eh, me has tocado un punto, me has tocado la fibra y eh, me has dicho una cosa que, que yo he visto, es que eh, en América Latina y en este caso en Cuba eh, se, se arreglan las cosas la gente y son mucho son muy amañados no vaya que que se buscan la vida eh, también es verdad que en el caso de Cuba la media educativa de la gente es bastante eh, superior a a, a, lo, a, lo, a lo habitual en los países eh, de América Latina especialmente los países que han sido colonias y lo siguen siendo. ¿Eh? Tiene una media educativa incluso más superior que la nuestra, ¿no? Y yo quisiera, ¿qué te parece, eh, o añadir, eh, qué tal si, si la educación que tenemos formara a gente crítica, a gente con, con conocimientos de todo tipo para, para la vida, para la vida que viene? Eh, nos, yo pienso que nos están formando para una vida que no va a venir Porque la vida consumista desenfrenada En, el, en la cual se sigue tirando y tirando la basura No va a poder ser Y nos siguen educando desgraciadamente en esto Este año los niños han comprado un montón de ordenadores Cada año compramos todos los libros nuevos Que se gastan en un dineral Y esto con la educación igual no sería tan desastroso ¿Tenemos una llamada, chicos? ¿No? Ah, pues fue como una ilusión de llamada <risa> Bueno, no sé qué piensa, compa. Sí, sí, sí. Lo lo que tú mencionas es es verdad. O sea, eh, hay que a, a cambiar el estilo de vida que que venimos eh, eh, eh, y en las futuras generaciones es, es importante, ¿no? Hay que hacer una transformación y desde la parte educativa me parece que es indispen, o sea, indispensable que se tenga en cuenta eh, todo este tipo de, de de valores éticos que debemos eh, tener. Sí, porque justamente lo que dices tú, Gabi, ahora en las escuelas lo que se ve es no solamente ordenadores, ¿no? Es que se ven mucha muchos muchos teléfonos, ¿no? Entonces, como cómo se educa, ¿no? Porque mi compañero de clase tiene un iPhone, no tiene un teléfono de tal tipo, yo también quiero, ¿no? Entonces, si así vamos, ya no creo ¿Mm? que Eh, yo quería hacer una bueno un pequeño apunte en cuanto a la educación y a la escuela eh, actualmente hay muchos programas al menos aquí en Barcelona de reutilización de libros de texto es decir los libros de texto se quedan en la clase y pasan de un año a otro o sea los que cambian de clases son los alumnos los, li los libros normalmente se quedan cuando están estropeados pues eh, se compra el que está roto etcétera pero se vuelven se vuelven a reutilizar aunque esto es un programa del gobierno que claro si hay más recortes probablemente pues esto también se ve afectado no Eh, y luego quería hacerte una pequeña cuestión Cuando hablas de lo de diseñar Que estamos escuchando, estamos leyendo estos días El tema de que muchos diseñadores de, de productos De electrodomésticos, etcétera Los hacen especialmente para que duren un determinado número de O sea, un determinado tiempo Para que la gente, pues, enseguida A los dos o tres años compre otro, ¿no? O sea, que se... Los diseñan de forma que se estropeen pronto ¿Esto...? Sí, bueno, esto se llama obsolescencia programada Entonces, eh... Eh, algunas empresas o, o grandes corporaciones lo que hacían era incluir en sus productos eh, un dispositivo que durara menos tiempo que todo el electrodoméstico. Entonces eh, no iba a tener reparación alguna lo que generaba que, que el cliente tuviera que hacer otra recompra. Entonces eso, eso es de las cosas más irresponsables que una empresa puede hacer. Y bueno, y se ha hablado mucho sobre el tema. Porque estamos generando basura, se está haciendo un esfuerzo para construir transformar una materia prima la cual no va a tener el tiempo determinado de, de vida y bueno está. y hay, hay manera de conocer qué tipo de empresas hacen esto para no comprarles evidentemente claro bueno en internet como les decía hay hay buenos documentales eh, que hablan sobre la obsolescencia programada y a dónde van a parar estos pro estos productos, porque no solo la recompra sino que muchos de estos eh, productos o electrodomésticos terminan en el África, eh, contaminando otros países y bueno, esto es eh, esto no tiene por qué ser así mm. Gracias Y nada, ir cerrando Gabi, si tienes otra pregunta, para ir cerrando esta parte de Zapatear por el Mundo, porque aquí nos espera otras secciones eh, no bueno, eh. Sí, sí, nada más que decir que que muy interesante pues esta entrevista de hoy ...y que animar a, la, a los que nos estáis escuchando a que, a que os informéis... ...a que busquéis de dónde vienen las cosas, cómo están hechas... Eh, ...y sobre todo aquellas eh, eh, productos que vienen de corporaciones... ...que maltratan eh, la naturaleza y no tienen ningún tipo de responsabilidad... ...pues no comprarles, y sobre todo si una cosa la tienes... Eh, ...utilízala lo más que puedas, ya sabemos que está la obsolescencia programada... ...que me voy a comprar un móvil y me va a durar un año... Es porque está programado, pero cuidarlo con mucho mimo para que dure dos, tres o cuatro, porque no hace falta ser un snob y ir a la última. Con ser un ser humano y usar cosas útiles ya está bien, no necesitamos más para vivir. Sí. sí, bueno, yo lo único que tenía que, ya para cerrar, era que pienso que uno de los grandes problemas de la sostenibilidad y, bueno, de la humanidad en general es el egoísmo. El egoísmo es lo que no nos permite avanzar y es lo que eh, hace que solo pensemos en nosotros mismos y no pensar que hay otras personas que necesitan más que nosotros o que necesitan lo mínimo para vivir o para subsistir. Y, y bueno, es como un poco un llamado a atención que nos está haciendo eh, tanto los recursos naturales como, como la humanidad en general. O sea, necesitamos eh, una transformación y... Y bueno, investigar más lo que tú dices y conocer sobre los problemas. Así es, informándonos sobre el tema y pues muchas gracias Camilo por estar aquí con nosotros en Nomada sintópico y esperemos otras participaciones tuyas, ¿no? Porque parece así como un siglo, ¿no? La primera y luego más eh, con temas más concretos y más a fondo después de esta digamos eh, parte introductoria al tema de la sostenibilidad. Con mucho gusto. Muchas gracias, aquí estamos en Nomada Fint Fintópico, son las 5 de la tarde con 23 minutos, nos puedes llamar al 93 317 7366. Vamos Gabo con una breve pausa musical y volvemos. and it is a support avaro vuelve hastaango y palano sen no one dice la eh tu cuando te endelevan todo todo yeah and give it to you Da you. ye wo, aye. mama doa ya Betul, betul, betul, betul Buenas tardes. Os damos otra vez la bienvenida y las desde aquí desde el 91.4 de la FM Radio Contrabanda y os voy a hablar hoy en, en mi pequeña reflexión de cada dos semanas sobre las peculiaridades de este sistema electoral español nuestro que bueno pues que hace que las elecciones sean bastante parecidas no de, de cuatro años en cuatro años el sistema de recuento de votos en el Estado español. Tiene unas características que hacen que sea bastante difícil eludir el bipartidismo que impera desde hace años. El modo en que se distribuyen los votos para colocar en sus escaños a nuestros representantes tiene los siguientes inconvenientes. En primer lugar, se excluye la abstención como opción política. La abstención, altísima en estos últimos años, representa un gran sector de la sociedad que o bien no quiere votar porque pasa o bien rechaza de pleno el sistema electoral actual. Este sector, bastante crítico a mi modo de ver, debería ser tomado en cuenta seriamente. Representa una dura crítica que no se puede seguir pasando por alto. En segundo lugar, se excluye a los representantes de los partidos que no consiguen el 3% de los votos. En tercer lugar, asigna un número de escaños por provincias. Esto hace que nos encontremos con recuentos distintos para cada, para cada una de ellas. Eh, cuatro, a través de las listas cerradas, los españoles eligen a los partidos, no a las personas. Las personas que ocupan estos escaños son elegidas por los partidos, susceptibles de ocuparlos pues por motivos que no tengan mucho que ver con sus capacidades políticas. Y por último, se favorece el bipartidismo, lo cual es bastante evidente. España posee un sistema político bicameral. Hay dos cámaras, la del Congreso y la del Senado. En la del Congreso se ubica a los diputados que dictaminan las leyes y debaten sobre los problemas de la nación. El Senado, la Cámara Baja, tiene la capacidad de vetar o enmendar dichas leyes, aunque para evitar bloqueos legislativos su capacidad de decisión no es vinculante. Su función es consultiva. Puede ser por ese motivo que en países de cuyas acciones no quieren informarnos hayan eliminado esta Cámara Superflua, así como todos sus gastos. Tenemos un sistema parlamentario que implica que haya un jefe de Estado y un jefe de gobierno. El jefe de Estado tiene un poder meramente testimonial. Su función es representativa. El rey es el jefe de Estado, ya que este país es una monarquía de carácter hereditario. En su momento, este rey fue coronado por voluntad de Franco y en momentos de inestabilidad, inestabilidad, dicen, tuvo un papel importante a la hora de garantizar el paso de la dictadura a esta actual, a la que llaman democracia. En realidad, quien gobierna es el jefe de gobierno, el presidente de la nación. Es el que, elegido a través de un sistema electoral indirecto, toma las decisiones importantes que atañen al funcionamiento del país. En unas elecciones generales, en España, no existe eh, la ingenua opción de que una persona equivale a un voto. No votamos a los políticos, ni tan solo decidimos quién será el presidente. Votamos a partidos, a siglas, que recibirán escaños y serán ellos los encargados de nombrar a quienes los van a ocupar. A la hora de hacer el, recuerto, el recuento de votos, se usa un método matemático misterioso y complicadísimo llamado la ley DONT. España se divide en 52 circunscripciones electorales. Las provincias más Ceuta y Melilla. Cada circunscripción tiene un número determinado de representantes adjudicados en función de la cantidad de habitantes que hay. Según el capítulo 2 del decreto ley 20/1977 del 18 de marzo, así es como se reparten a estos 350 escaños. Un escaño para Ceuta y Melilla. Tres escaños para Soria, Guadalajara, Segovia, Teruel... ...Valencia, Ávila y Huesca... ...cuatro escaños para Cuenca... ...Zamora, Álava, Logroño... ...Albacete, Lérida, Burgos y Salamanca... ...cinco escaños para Almería... ...Huelva, Castellón, Lugo, Cáceres... ...Orense, Gerona, Valladolid... ...Toledo y Tarragona... ...Ciudad Real, Navarra y Santander... ...seis escaños para León... ...Baleares y Las Palmas... ...siete escaños para Badajoz, Jaén... ...Córdoba, Granada, Guipúzcoa y Tenerife... ...ocho escaños para Zaragoza... ...Pontevedra, Murcia, Málaga y Cádiz... ...nueve escaños para Alicante y La Coruña... ...diez escaños para Asturias y Vizcaya... ...doce para Sevilla... ...quince escaños para Valencia... ...treinta y dos para Madrid... ...y treinta y tres escaños para Barcelona. Imagino que esta repartición debería ir siendo revisada... ...en función de los cambios demográficos... ...de cada región, de cada provincia, perdón. Para conseguir un escaño en Soria, por ejemplo... ...son necesarios una quinta parte de votos menos... ...que para conseguir un escaño en Barcelona... En las circunscripciones que se eligen muchos escaños existe cierta proporcionalidad del voto, es decir, el voto equivale bastante a la, a la opinión de los ciudadanos. Pero recordemos que solo aquellos partidos que obtengan un mínimo del 10% de los votos pueden ser contabilizados. En aquellas circunscripciones con 3, 4 o 5 escaños se plantea la cuestión del voto útil. Estos votantes saben que si su opción no es mayoritaria, sus votos serán perdidos y añadidos a la, a la mayoría. Si no llegan a ese 10%, cosa que resulta complicada en zonas poco habitadas, en ese caso, esas zonas, llamadas discordantes, son empujadas al voto útil. Pero recordemos que el voto en estas circunscripciones es más poderoso, puesto que se requieren menos votantes para conseguir un escaño. En las circunscripciones de más de 15 escaños, el votante es más libre. Pero su voto, si lo hace a un grupo minoritario, tiene mucha menos fuerza, puesto que se necesitan muchísimos más votos para conseguir un escaño. Es así como el sistema español favorece el bipartidismo y elimina en el Congreso la posibilidad de escuchar las voces discordantes con un discurso único. Este sistema posibilita situaciones como la que se produjo en el 2008. Hubo 88 partidos que no obtuvieron representación en el Congreso. Sus votantes sumaban unos 700.000 votos. Convergencia y Unión... ...obtuvo 779.400 votos... ...que le garantizaron 10 escaños... ...lo cual les convirtió en la tercera fuerza política del país. Según Jorge Urdanoz... ...basándose en las opiniones de Óscar Alzaga... ...que es uno de los padres del propio sistema... Nuestro sistema electoral es infinitamente más original que otros y bastante maquiavélico. Según este autor, es posible que el partido que obtiene menos votos, según el repartimiento que se aplica, obtenga más escaños. En el 2004, tras el recuento del PSOE, fue agraciado con un 3,3% más de escaño, más de escaños de los que le tocaban, tras sumarles a aquellos que no llegaron a un escaño procedentes de otros grupos. Al PP. Se le sumó un 3,7% más. Por ese motivo, habiendo perdido las elecciones, se vio beneficiado con más escaños de los que les correspondían. Según este mismo autor, Urdanov, el sistema electoral es sencillamente inexistente. Se trata de 52 sistemas electorales, en realidad, provinciales. En medio de este panorama es complicado pensar que pueda emerger otro partido político que ejerciera de moderador entre el partido del gobierno y el de la oposición. ...puesto que el sistema electoral favorece a los partidos mayoritarios... ...y estos son los que redactan y aplican las leyes... ...es bastante difícil que se decidan a reformarlo de manera que fuera más justo... ...la explicación que se nos da es que en su momento se quiso hacer fuerte... ...al partido que ganase las elecciones en unos años de inestabilidad política... ...tras, una tras la dictadura... ...sin embargo, este país ya se ha hecho mayor de edad... ...correspondería pues a los partidos o partido que gane las elecciones y ocupe el poder... La decisión, obligada moralmente, de reformar este sistema, acatando en próximos referéndums las consecuencias de sus actos y perdiendo poder en pos de una mayor participación de las minorías, en pos de una mayor democracia real. Este es de nuevo otro de los diques con, lo que, con el que nos encontramos actualmente y que impiden que el verdadero poder, la voz del pueblo, fluya libremente. Seguimos necesitando grandes dosis de honestidad, de integridad y de profesionalidad para que los políticos cooperen a la hora de, de poder llamar a la democracia por su nombre, pero con todo lo que implica, con pleno significado. Si el poder del voto les asusta, deben enfrentarse a ello y corregir sus actuaciones para merecer esos escaños, en lugar de arañárselos a las minorías y coaccionarnos con el voto útil. La abstención es otro grito en el silencio que debería ser escuchado. En esta fecha de hoy que en este país marcó hace años la muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo, un camino hacia el respeto de las libertades y derechos del pueblo, esperemos que se vuelva a producir el milagro. adol alcance de todos los bolsillos Porque no queda nada Mirarse para dentro He estado al alcance de todas las manos Que han querido tocar mi mano amigablemente Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada, no he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. papelerías y se me archiva en copias y no en originales no he estado en los mercados grandes de la palabra pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente no he estado enumerando las manchas en el sol Pues sé que en una sola mancha Cabe el mundo He procurado ser Un gran mortificado Para si mortifico No vayan a acusarme Aunque se dice que me sobran Enemigos Todo el mundo me escucha quedo cuando canto yo he preferido hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado he preferido el polvo así sencillamente pues la palabra mora aún He preferido un golpe así, de vez en cuando Porque la inmunidad me carcome los huesos Agradezco la participación de todos Los que colaboraron con esta melodía Se debe subrayar la importante Tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa sé que se hace con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membrete. Buenas noches amigos y Bueno, Ángel, aquí nos dejaste, bueno, por lo menos a mí así súper emocionada después de la participación, el hecho que te vas a ir, me voy a poner aquí a llorar, ¿no? Pues gracias por compartir con nosotros. Heridas de la fiesta de ayer. Heridas de la fiesta de ayer, pues gracias por compartir con nosotros un poco de... ¿De, ¿de quién es la canción? ¿No nos comentas para los que no sabemos? De Silvio Rodríguez, pues, se llama Resumen de Noticias. Resumen de Noticias. Aquí la guitarra está el Jesús, que es un profesor. Hola, Jesús, ¿qué tal? Gracias, hola. Gracias por, gracias por venir y por estar aquí con nosotros Y seguimos aquí en Nomada Sin Tópico Más adelante vas a tocar más, ¿no? Y vas a cantar más, ¿no? Se van a quedar aquí, aquí todo el programa Y vamos a Budapest con Alex Que está conectado A ver si también nos escucha Y que Alex nos va a hablar Sobre esta ley que el gobierno húngaro eh, hizo Para los sin techo, ¿no? Para las personas que no tienen techo y parece que ahora es un delito ahí en Hungría, un país de Europa Central. Alex, ¿nos escuchas? Sí, claro. Hola, Buana. ¿Me escuchas? ¿Ahora sí? Sí, ¿Me ahora me es Sí, sí, sí. Adelante, Alex, adelante. Coméntanos un vale, poco de eh. lo que pasa ahí en Hungría. Hola, bueno Hola, hola Wana y la todo del auditorio de Nomadas Sintópico en Radio Contrabanda. Uh, como has mencionado, estoy aquí con vosotros para decirles algunas cosas sobre una nueva ley aprobada en Hungría, uh, un país de Europa central. Uh, el gobierno húngaro está controlado por Fides, Unión Cívica Húngara, antes del gobierno Víctor Orbán, que ya hemos hablado varias veces en Radio Contrabanda sobre la ley de medios y la constitución de Hungría. La nueva ley se dirige a los pobres que no tienen un lugar para vivir. Las personas sin techo se enfrentan por segunda vez en seis meses a multas de hasta el equivalente en florines húngaros de 463 euros o la prisión desde el primero de diciembre en virtud de una enmienda aprobada por el Parlamento el lunes. El proyecto de ley que modifica la ley húngara sobre los delitos menores fue iniciado por los diputados del, parla del partido gobernante Fides en junio. Los proponentes de la moción dijeron en el momento que los delincuentes podrían ser multados por uso irregular de los espacios públicos. Sin embargo, las multas no fueron fáciles de cobrar a las personas sin hogar. Por tanto... Una multa, como ya no era un instrumento eficaz para la prevención, se convirtió en acto criminal en Hungría. La ley también estipula que las sanciones contra los estilos de vida sin techo no deben aplicarse a los que ya viven en refugios para desamparados. Sin embargo, Budapest tiene muy pocos refugios, así que muchas personas esperan que sean multadas y encarceladas después del 1 de diciembre. El 11 de noviembre, un grupo de manifestantes se reunieron para protestar contra esta ley en el Distrito 8 de Budapest. En esa ocasión, la policía brutalmente detuvo varios activistas de derechos humanos que estaban organizando una manifestación pacífica delante de la oficina del alcalde, como parte de la protesta. Otra manifestación, una protesta silenciosa, se organizó el pasado viernes, 18 de noviembre, pero las protestas no paran aquí. Y seguimos luchando y manifestándonos contra estas leyes absurdas. Gracias, Juana, para esta oportunidad de hablar. Les voy a mantener informados desde Budapest sobre este caso. Eh, pues muchas gracias, Alex, por este reporte desde Budapest, Hungría, y por las leyes estas absurdas, como como dices tú, que está haciendo el gobierno húngaro, que está dominado por los Fides, y pues claro, cómo vas a meter en la cárcel a los que a los que no tienen no tienen dinero, no tienen casa, cómo los vas a meter, cómo los vas a poner a pagar unas multas cuando no tienen dinero para pagar un alquiler, ¿no? Entonces todas estas leyes eh, absurdas. Eh, estamos aquí conectados también para la auditorio de Radio Contrabando y esperamos otros informes tuyos desde Budapest pues muchas gracias alex muchísimas gracias ahora adiós vamos con la breve pausa musical y aquí nos conectamos otra vez con méxico parece vamos Nómada, Sintópico, este domingo 20 de noviembre. ¿Qué implecciones? Aquí tenemos a Ángel y a Jesús que nos van a cantar más canciones de Silvio Rodríguez. Eh, sí, muy bien. La siguiente canción se llama Playa Girón y, bueno, trata un poco una mezcla de, en parte, una una etapa de la vida de Silvio cuando trabajó en un barco que se llamaba así, Playa Girón, pero también hace alusión, obviamente, a la invasión gringa ahí en principios de cuando gana la revolución ahí en Bahía de Cochinos. Entonces, bueno, vamos a echarle esto. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un barco sin que sea sentimental Fuera de la vanguardia Es evidente panfleto Si debo usar palabras Don fantasma cubana re pesca y playa Chiron Compañeros de música Tomando en cuenta Esas politonales Y audaces canciones Quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de armonía Se debe usar Para hacer La canción de este barco Como hombres de poca niñez Hombres y solamente Hombres sobrecubiertas Hombres negros y rojos Y azules los hombres que pueblan El Playa Girón Compañeros de historia Tomando en cuenta Lo implacable que debe ser La verdad Quisiera preguntar Me urge tanto Que debiera decir Que fronteras debo respetar Si alguien roba comida Y después da la huida ¿Qué hacer? Hasta donde debemos practicar las verdades hasta donde sabemos escriban pues la historia su historia a los hombres del Playa Girón que escriban Pues la historia su historia a los hombres del playa giró pues un gusto tener aquí a Ángel Y a Jesús en la música Que nos acaban de cantar Playa Girón De el cubano Silvio Rodríguez Y bueno pues Vamos a ver eh, Estamos ya por hacer una conexión con México eh, Vamos a, a ver aquí esto Estamos haciendo las últimas conexiones Porque vamos a Tener una entrevista nuevamente por segunda vez aquí en Nómada Sintópico con Víctor que es un miembro del movimiento por la paz con justicia y dignidad de allá de México que está encabezado por el poeta y escritor Javier Sicilia pero que bueno ha aglutinado a, a diversos colectivos movimientos, organizaciones eh, que están hace tiempo trabajando en México por, por los derechos humanos por el reconocimiento de las víctimas lo que el gobierno llama como de estos daños colaterales de la aparente o lo que se ha llamado la guerra contra el narcotráfico que ya lleva ya lleva digamos una escalada de violencia en México de más de 50 mil muertos desde desde eh, que llegó el presidente Felipe Calderón y bueno pues estamos por ahora sí por hacer la conexión vamos aquí a llamar a a Víctor Ah, perfecto, ya estamos en conexión. Eh, Gabo, si puedes bajar a la música. Y parece que ya estamos. Víctor, ¿estás allí? Sí, ¿Eh? ¿me escuchas? Ya, ahora sí te estamos escuchando. Y qué bueno, qué bueno, Víctor, tenerte de nuevo aquí en el programa, aquí en Nómada Sintópico, hacer esta conexión hasta allá, hasta México. Y gracias por, por, por estar con nosotros otra vez aquí en, en Contrabanda al contrario, gracias a ustedes sí, después ya como de un mes, ¿no? un poco más exacto, y creo que un poco más de un mes porque tratamos de hacer eh, el programa pasado un, la entrevista, pero bueno hubo problemas ahí con la conexión así que es un gusto tenerte por aquí y bueno pues Víctor, eh, la, la vez pasada ya, eh, no recuerdo ahorita, ya tiene exactamente, tiene más de un mes que hicimos esta entrevista, estaba muy reciente la caravana al sur que, que había hecho el movimiento por la paz con justicia y dignidad, tú nos contaste Eh, un poco como estas impresiones, como todavía bastante frescas, por decir así, o sea, estaba, estaba muy reciente, nos contaste estas primeras impresiones de lo que había sido el encuentro allá con, con, con distintos colectivos y todo, pero bueno, han pasado bastantes cosas de, desde la caravana para acá. En, en este tiempo ha habido una reunión con, con el presidente Felipe Calderón, una reunión del movimiento, y bueno, eh, también hubo esta esta marcha el el pasado 11 de noviembre en Cuernavaca ahí tenemos como cosas muchas cosas en la agenda Víctor que nos podrías contar un poco como como de de lo que ha pasado de algunas cosas que te parezca como relevantes contar ahorita para para el auditorio del programa. Pues lo de entrada lo relevante es que que acá la guerra sigue que Que el, gobierno, que el gobierno no ha cambiado su, su estrategia de guerra contra el crimen organizado, que cada vez hay imágenes más eh, traumáticas y más fuertes en, en la televisión, que, que, que los medios y los periódicos siguen aumentando el contador eh, de víctimas de todo tipo, es decir, víctimas eh, fatales, de huérfanos, de desplazados, de, eh, muchos tipos de víctimas que para nosotros son propios de una guerra y una guerra civil en muchos sentidos. Por un lado, ¿no? Y eh, por otro lado, que el movimiento efectivamente después de la caravana al sur y después del de segundo diálogo con con Felipe Calderón, que nosotros decimos que es un ejercicio eh, histórico haber sentado al, eh, al presidente, haber abierto un espacio de, de emplazamiento eh, donde sigue habiendo ten, eh, tensiones sobre cosas que se aceptan y no se aceptan de, de la situación, por lo pronto eh, eh, hay que decir que el gobierno insiste en no en no aceptar que nos encontramos en un momento de emergencia nacional. Nosotros insistimos en que estamos en un momento de, de emergencia y que eso implicaría eh, reconocerlo, implicaría modificar drásticamente las políticas. Gracias. Eh, en fin, seguimos en esa estira y afloja, en esas tensiones con el gobierno. Y mientras el movimiento se va fortaleciendo como una instancia, como la instancia más importante de construcción de paz en México, de lucha contra la guerra y sobre todo de fortalecimiento de las víctimas. Al movimiento cada vez están llegando más... Eh, más víctimas, eh, en un sentido, pues, eh, lamentablemente, pero cada vez están llegando más víctimas que se acercan al movimiento, que quieren dejar ya su condición de víctimas y volverse eh, actores eh, pues sociales del cambio, actores eh, transformadores que participan en asambleas, que generan propuestas. Y yo te diría que estamos eh, eh, en ese proceso de del movimiento y de fortalecimiento de las víctimas y por lo demás empezando tiempos muy difíciles en México, que son los tiempos de las las elecciones digamos, los, los tiempos que están concluyendo allá están empezando acá. Exacto, y el panorama digamos que no es muy alentador también en ese sentido, ¿no? Como para eh, Hola, a ver, ¿se escucha? No, no, ah, sí, sí, exacto, exacto. exacto no hemos visto aún que ningún precandidato acá empiezan apenas los tiempos de las precampañas pongan en el centro eh, el tema digamos si sí, si sí tienen en el centro el tema de la seguridad no el tema eh, de la guerra ni de la estrategia militar y mucho menos el tema de las víctimas parece que no se dan cuenta que con esta guerra lo que está pasando es que se está reconfigurando la sociedad eh, cuando tú tienes cincuenta mil huertos más de 10.000 mil huérfanos más de 200.000 mil eh, desplazados, más de un millón de casas abandonadas, pues lo que te está pasando es que se está reconfigurando la, la sociedad y tienes que generar medidas para eh, afrontarlo y eso parece que no está en el eh, en el escenario de los de los precandidatos ¿no? que, que, que que pretenderán ser presidentes el próximo año que llama la atención porque es como un, un un estado como tú dices también de guerra civil que que bueno si si no se quiere ver o si no si no quiere formar parte de una agenda política pues es como un panorama bastante más complicado digamos no de lo que ya ya se prevé bueno no sé claro pues es de los retos del del movimiento no cómo cómo se inserta la la agenda de eh de derechos humanos, de atención a las víctimas, pensando eh, en la campaña electoral, pensando eh, lo de las víctimas como, por un lado, por la deuda moral que hay con, con las víctimas, con todo tipo de víctimas, y por otro lado, con la certeza de que las víctimas son una reserva que le tiene que decir al país que la guerra no está funcionando, en última instancia la idea es para la guerra claro y por su, y y además como en este sentido de dar voz a las víctimas que también se deje de tratar el asunto como daños colaterales de un mal necesario digamos ¿no? Y creo que o sea, como como realmente esta visibilización y también hacerlos de, que tengan una parte muy o sea, que que tengan esta participación, este esta voz realmente como como como agentes digamos como como de cambio o de proposición, es también decir Eh, es es eso no no no no se tratan de daños colaterales no no son unos cuantos muertos porque se está ganando la guerra al crimen organizado no sino el estado que se vive como dices es realmente casi como de de guerra civil y y donde también yo creo que todo mundo se siente vulnerable no pero pero bueno en ese sentido sí es como un trabajo muy muy muy necesario, ¿no? Como esta y este este aglutinamiento como de las de también de de los diferentes grupos que que, que están trabajando desde diferentes instancias por los derechos humanos. ¿no? Claro, yo te diría que vamos ganando en términos del discurso político que ya es muy poco lo que se habla de daños colaterales o ya no se habla, incluso el presidente ha tenido que aceptar esa eh, ...que esa categoría está ya rebasada... ...de tal manera que allí el movimiento va ganando en términos de la narrativa del conflicto... ...ahora lo que tenemos que eh, ganar es acumular eh, la fuerza necesaria... ...generar opinión necesaria en términos de, de parar la guerra... ...de que al gobierno le cueste cada vez más implementar esta estrategia de guerra... ...y para ello, bueno, pues se han hecho varias eh, actividades, ¿no? ...como las que decías eh, a la entrada... Lo más importante ha sido, eh, pues, cada año tenemos acá, como sabes, la, la conmemoración de Día de Muertos, que es algo muy tradicional acá, y pues logramos una muy buena actividad en, en, los, en las plazas públicas de varios estados, de, de varias ciudades, sobre todo en el, en el DF, y bueno, fue algo muy, muy simbólico, algo que acercó al... El movimiento con con la gente y en esa estamos digamos, en en seguir saliendo a las calles, en seguir saliendo a los medios, en discutir todo el tiempo la estrategia, en acompañar a las víctimas, a las procuradurías para para hacer todas las las diligencias legales que se tengan que hacer en en fin, en reunir artistas en, en los últimos tiempos se han reunido un montón de de artistas alrededor del del movimiento que están eh, están a punto de sacar eh, una campaña de spots que esperamos que tenga bastante bastante impacto, ¿no? Ahí está eh, Diego Luna, Eli Guerra, en fin, artistas bastante conocidos acá que hemos logrado que se acerquen al movimiento y, y se activen eh, de alguna manera en fin eh, el movimiento está en una etapa de en la que ya se le reconoce como un actor estable, en el que tiene que organizar todo lo que ha eh, generado eh, en los estados, con las organizaciones, de alguna manera hay que, que después de una primera fase de emergencia pues hay que pasar a la fase de organización eh, nacional, y en la que tiene que discutir eh, cómo es que va a operar durante el proceso electoral del, del próximo año Muy bien eh, Pues Víctor, bueno, eh, nos podrías comentar o esperemos tenerte eh, en otro programa antes de, de, de cerrar este año 2011, pero bueno, podrías comentarnos un poco eh, si hay próximas convocatorias, próximos eh, digamos tanto, bueno, no sé eh, sí, trata tal cual, próximas convocatorias o qué es lo que se prevé como para dentro del movimiento de las actividades del movimiento para esto para lo que falta ya de este 2011 Porque bueno, eh, previendo, ojalá pudiéramos hacer una entrevista antes de, digamos, el próximo mes, antes de cerrar este año, y que a lo mejor ya haciendo un balance más como de lo que, de, de, de lo, de todo lo que ha sido eh, las actividades del movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Eh, que lo, ojalá lo podamos hacer en otra entrevista y también así como las perspectivas de aquí a un mes que se tengan respecto al el 2012 pero bueno nos puedes contar un poquito eso sí si hay ahora próximas convocatorias ah bueno y nomás que, que quería comentar no que es muy interesante también esto no interesante es muy importante o necesario como ir abriendo diferentes frentes de lucha no como dices que que tienen que ver con distintas formas de darle visibilidad Eh, con, con esto que comentabas de los artistas no sé si incluso en ese lo de los spots para cuando está previsto si nos puedes contar un poco como de lo de las próximas cosas que que, que van a ver porque bueno además también eh, eh, tú sabes que aquí hay un, un movimiento de ciudadanos mexicanos en Barcelona que está también como que estamos al pendiente también como para para ir siguiendo todas estas convocatorias entonces si ¿sí puedes contar un poco para el auditorio Pues efectivamente estamos cerrando el año acá, eh, de tal manera que, que por ahora no hay ninguna eh, convocatoria de acción eh, masiva. Hay sí distintas convocatorias a organizarse en los barrios, en los estados, en las en las colonias. Eh, como decía, mirando así una fase de organización del movimiento. Eh, Por, eh, por un lado, ¿no? El, el movimiento está mirando hacia allá, o se han logrado una organización y un posicionamiento nacional, se han, se han cosechado muchas relaciones con las caravanas, con otras movilizaciones que ahora de alguna manera se tienen que eh, articular para mejorar su capacidad de, de movilización y para operar eh, de una manera mucho más eh, democrática, horizontal, en fin, democrática. Eh, Y por otro lado, eh, está el lanzamiento de la campaña de spots que se tiene previsto para la primera quincena de, de, de diciembre. Por ahora, estamos pensando que esa sería la, la principal voz del movimiento, la principal, el principal canal de salida eh, pública. La, la estamos pensada para la primera quincena de diciembre con un lanzamiento importante. Y eh, para que en enero o febrero el movimiento pueda tener un encuentro nacional. Eh, donde determine eh, la ruta a seguir hacia el próximo año. De tal manera que, insisto, es una etapa eh, de, de, de movilizaciones mucho menos espectaculares, como las que se vinieron dando este año, eh, mucho más eh, territorializadas, pero eh, con miras a una mejor organización del del movimiento y insisto con este acompañamiento de los de los artistas que de las personalidades que que tienen mucho impacto en la en la opinión pública. ¿no? Entonces, en eso estamos, pero por supuesto acá seguimos y vamos comentando qué es lo que va sucediendo. El próximo año será muy intenso, ¿no? Le, insisto, hay una hay dos definiciones urgentes, ¿no? Cómo se va a organizar el movimiento con todo lo que ha costado con todas las células locales que se han ido formando que es muy estimulante, pero a la vez plantea un reto, eh, insisto, de horizontalidad, de forma de toma de decisiones eh, y por otro lado, el, el cómo, cómo se le va a entrar a las elecciones el, cualquier movimiento, me imagino que allá es igual, cualquier movimiento tiene el, el reto de sobrevivir a un proceso electoral que avasalla todo en estos tiempos, ¿no? a nivel bah, allá, mediático también uh -huh. allá estarán viviendo ¿no? pero entonces el tema es cómo, cómo vamos a incidir cómo va a impactar cómo, y sobre todo pensando en cómo sobrevivir porque pues acá no se va a acabar, esto no se va a acabar con un cambio de, de, goberna, de, de gobernante entonces aunque es importante incidir en las elecciones lo fundamental es cómo se va a, a sobrevivir después de las elecciones para para seguir activando y seguirse movilizando muy bien Víctor, pues te agradecemos muchísimo la entrevista que hayas estado con nosotros este domingo 20 de noviembre aquí en Nómada Sintópico esperemos tenerte pronto también aquí vía, vía Skype hasta México Eh, y bueno pues muchas gracias y, y ya estaremos entonces seguimos aquí en comunicación y bueno pues mucha mucha fuerza también para el movimiento por la paz con justicia y, y dignidad víctor seguro gracias a ustedes nos estamos viendo por acá nos estamos escuchando un abrazo muy muy grande igual bueno vamos a ya nosotras rolitas aquí no de la canción que sigue, cuenta Silvio, es una canción de marketing, de precios, y para que nadie se imagine que soy santo, voy a poner el mío. El levantamiento del bloqueo a Cuba y la entrega incondicional del territorio cubano que Estados Unidos usa como base naval en Guantánamo. Aquí desde sin Tópico exigimos lo mismo. Esta canción se llama El Necio.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 Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinidamente. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que ser destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios qué será. Vivino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la zurda más que diestro Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Mas de partir sonhando travesura acaso multiplicarpanse penses yo no sé lo que se destino caminando fui lo que fui ay ay Dios que será viviendo yo me muero como viví yo yo eu me me... Como vivir Yo me muero Como vivir. sobre rocas cuando la revolución se venga abajo que machacarán mis manos y mi boca que me arrancarán los ojos y el balajo será que la necedad parió conmigo la necedad de asumir la necedad de asumir al enemigo. La necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios qué será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como. Yo me moro Pues gracias Ángel y Jesús por esta canción y aquí seguimos en Nómada Sin Tópico 91.4 de la FM si quieres comunicar con nosotros puedes llamarnos al 93 3 17 73 66. también para hacer pedidos ¿no? de canciones ¿verdad? en nuestro auditorio aquí que Ángel va, va a cantar y, y después de esto vamos directamente a Veracruz, Jalapa donde Javier y Asala están ahí Javier nos escuchas Qué tal, qué tal, Guanate, Si te escucho claro. Adelante, adelante. Hoy nos van a hablar sobre el aniversario de ZLN, ¿verdad? Adelante con el tema. Claro, pues mira, eh, lo que pasa es que precisamente este 17 de noviembre se cumplieron 28 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues la mayoría de la gente en México y en el mundo los conocimos en 1994 con el alzamiento armado y entonces eh, tenemos más clara esa, esa fecha pero ellos eh, cuando se levantaron tenían 10 años ya organizados con comunidades eh, allá en Chiapas y pues precisamente este 17 de noviembre eh, se cumplen 28 años, o se cumplieron 28 años de esa fundación. Eh, Gaspar hecho sacó un artículo en donde platica un poco cómo fue ese, ese inicio ¿no? en, en un campamento que formaron que se llamó La Garrapata, en un lugar de Chiapas que se llama El Chuncerro, formaron el primer eh, campamento, antes había habido un grupo armado también que se llamó las Fuerzas eh, de Liberación Nacional digamos que convivieron con toda la serie de grupos armados que hubo en México en los 70 setentas que fueron desarticulados por una guerra sucia eh, en una doble, de, digamos en una estrategia de, de, de dos movimientos, por un lado una, una guerra eh, a través del ejército de la policía que asesinó a mucha gente, que especialmente en Guerrero intervino, eh, de desapareciendo mucha gente en las comunidades, y por otro lado, Echeverría hizo una, eh, un presidente mexicano hizo una apertura eh, hacia el Partido Comunista, que antes había sido clandestino, y los incluyó en la vía electoral. Pero las Fuerzas de Liberación Nacional tenían un programa que era de muy, muy largo plazo, eh, no tuvieron mucha acción, digamos, en esa época, tuvieron gr grandes golpes que, los, que, que recibieron en Monterrey, en Nepantla Estado de México y también en un campamento primero que hicieron en Chiapas entonces a lo que se refiere eh, a lo que se refiere Gaspar Morquecho con este artículo sobre la garrapata es al, al segundo campamento pero que es el campamento que digamos definitivamente dio arraigo eh, llegaron en esa ocasión apenas seis personas, no, tres de ellos indígenas choles, y esas primeras seis personas son el núcleo guerrillero que inició el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 17 de noviembre de 1983 y que durante diez años, pues, se dedicaron por una parte a crecer como como grupo armado, pero por otra parte convivieron con las con las comunidades en algo que ha, ha mm, comentado algunas veces en entrevistas el comandante Marcos dicen, nos cambiaron de ser cuadrados a ser redondos, ¿no? De llegar con, con la ideología marxista eh, clásica, ¿no? Y con toda esta teoría guevarista del foco guerrillero, a darse cuenta que con las comunidades indígenas, pues, la, la cuestión es muy otra, ¿no? A tener que aprender lo más posible las lenguas indígenas y sobre todo aprender el modo de las comunidades que tiene que ver más con las organizaciones en las peleas, con... Eh, discutir todos, con tratar de llegar a un acuerdo a toda la comunidad antes de hacer alguna cosa, que hace los procesos aún más lentos, no? Es decir, si las fuerzas de liberación nacional no eran un grupo que tuviera prisa, ¿No? Sino que se ponían, proponían un un cambio profundo y por eso sabían que tenían que tomarse su tiempo e incluso a veces desligándose de las coyunturas políticas, sobre todo las electorales que en México nunca han faltado, pues las comunidades indígenas todavía introducen otro concepto de más de paciencia, de trabajo consciente a largo plazo, Que tiene que ver con organizarse y de esa manera pues el 94 nos toman por sorpresa al resto de los mexicanos y al mundo porque este trabajo fue silencioso, este trabajo fue clandestino, este trabajo fue discreto, ¿No? Y pues en ese momento a uh, en México había eh, una gran digamos una gran propaganda de de Carlos Salinas de Gortari como eh, una especie de Gorbachova la mexicana que había eh, transformado, modernizado el país, que lo había abierto al tratado de libre comercio a nivel norteamericano y que supuestamente lo había ubicado ya prácticamente en el primer mundo y el alzamiento zapatista en 94 viene a desmentir todo esto, viene a mostrar la realidad de un México muy pobre, de un México olvidado, de un México muy golpeado, que es el México indígena y que además es, eh, nos nos muestran es un México muy digno y un México con una propuesta de futuro. Hace un momento escuchábamos al compañero que platica por ejemplo acerca del movimiento del movimiento por la paz y me parece que, pues, muy importante tomar este tema eh, eh, porque precisamente esta actual fase que vive el EZLN es una fase de resistir a un, eh, a una estrategia envolvente de grupos paramilitares como la OBDI, como el Ejército de Dios, como la ORCAO, ¿no? Eh, grupos paramilitares que tienen que ver con prácticamente todos los partidos políticos, incluidos los de izquierda, como el PRD, que es ahora el, quien llevó al gobierno, que está ahorita en Chiapas, pero también... Eh, con una guerra que está como escondida, digamos, dentro de otra guerra, ¿no? En, en un boletín que hicimos para para anunciar la, la, la sencilla actividad con la que conmemoramos esto poniendo algunos videos, ¿no? Decíamos, es como este juego de las muñecas rusas, ¿no? Que una muñeca viene adentro de la otra y entonces la, la que está afuera tapa la que está dentro ¿no? Entonces, esta guerra eh, que está por todo el país, ¿no? bajo el manto o ideológico de supuestamente guerra contra el crimen y que lleva más de 50.000 mil muertos y también miles de desaparecidos y y miles de desplazados. Es es la guerra más visible a a nivel eh, externo, ¿No? Sobre todo. Pero dentro de esta guerra hay otras guerras también pequeñas que llevan mucho más tiempo que también son muy cruentas y que también están destruyendo el tejido eh, social y una de ellas precisamente quizás que más le preocupa en el fondo al gobierno esta guerra contra el stn la guerra contra los grupos indígenas que ahora están construyendo la autonomía ¿no? que a partir del 2000 del 2006 han estado eh, tratando de organizarse junto con otras eh, iniciativas a nivel nacional e internacional con la otra campaña y que siempre las, las, las respuestas del gobierno mexicano a las iniciativas civiles del Eztalén, a las iniciativas de caminar junto con la sociedad civil del resto del país ha sido volver al terreno militar, volver al terreno de las armas y en esta ocasión precisamente eso es lo que tiene ahora aún Eztalén resistiendo en silencio, quizá, pero también sabemos que eh, seguramente preparando nuevas, nuevas iniciativas y nuevas actividades. Entonces ese mismo reto, por ejemplo, que se plantea el Movimiento por la Paz, que es el lograr eh, revertir este proceso de guerra que ha iniciado con el, con el gobierno de Calderón es también un reto muy semejante al, al del ZLN eh, que digamos también quiere alcanzar la paz eh, a través de una transformación profunda de la sociedad mexicana y entonces eh, lo, lo importante digamos en este aniversario del EZLN después de estos veintiocho años de existencia de esta organización político-militar que es cada vez más una organización de autonomía indígena, una organización de iniciativas pacíficas de lucha es eh, digamos que ha sido un foco también de inspiración para otros movimientos en México y en el mundo que lo han reconocido por, gente, por ejemplo la gente en, en, en la Ocupa ya en Wall Street y, y que bueno, eh, precisamente por eso nos parece importante eh, no dejar pasar esta, esta fecha desapercibida aquí en, en Jalapa hicimos una actividad proyectando un documental que se llama Un documental que se llama La rebelión bajo sitio, eh, realizado por Greg Berger para la, la eh, Telesur, y que precisamente muestra cómo a partir del, de la militarización que se da con el gobierno de Calderón, se incrementan las agresiones contra los municipios autónomos zapatistas, y pues en esta actividad, eh, eh, junto con otros compañeros, vimos este video recordando la situación actual del ZLN, que es una situación preocupante, que es una situación a la que, ante la cual debemos estar alerta. Después tuvimos un sencillo convivio todos los presentes, y nos acompañó también un compañero cantautor que se llama Mauricio Díaz, eh, que ha estado también en solidario con con las actividades del movimiento zapatista y de otros movimientos eh, recientemente lo encontramos precisamente cantando en una actividad del movimiento por la paz en Jalapa lo invitamos accedió y y estuvo con nosotros y de esta manera pues eh, quisimos recordar ese aniversario y por supuesto eh, retomar las actividades eh, que se van a seguir dando en los siguientes meses en el contexto de la campaña miles de rabias eh, que son en apoyo a a las bases eh, zapatistas eh, en México y en en, y en otros lugares del mundo que va a seguir habiendo este tipo de actividades pues con, este, este, eh, con esta comunicación les queremos mandar un saludo a todos los compañeros de, de contrabanda a los compañeros que hacen posible nómada sin tópico a los compañeros de otros medios libres como Radio Pozol que puntualmente nos está informando de la situación actual en Chiapas, de la huelga de hambre de los presos de toda esa resistencia de otros compañeros que hacen medios libres como Disidente o como los compañeros de Radio Tocelo que están haciendo enlaces recientemente y pues eh, les decimos que eh, seguimos aquí eh, viendo siempre la información que pueda ser de interés para todos ustedes y nos escuchamos dentro de quince días. Muchas gracias Javier por este reporte desde Jalapa sobre el aniversario de ZLN. Muchas gracias de nuevo por estar aquí en Nómada Sin Tópico y te esperamos dentro de dos semanas. Hasta luego y aquí seguimos en Nómada Sintópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM, enviamos saludos a la radio que huelga que nos transmita ya en la ciudad monstruo en el DF y también saludos a Radio Teocelo, esta radio comunitaria desde Veracruz, del estado de Veracruz de México que hace dos semanas se comunicó con nosotros aquí en nuestro programa, saludos también a Radio Pozol y por toda la lucha y las actividades que se están haciendo y aquí vamos con nuestros cantautores, Ángel y y Jesús. Bueno, cantamos pero no somos autores. <risa> Esta canción se llama Días y Flores que curiosamente fue censurada por el franquismo cuando salió y no la metieron en el disco. Está bonita. Me levanto temprano fresco y curado sano y feliz y te digo voy al bosque para aliviarme de ti sabe que dentro tengo un tesoro Me lleva La raíz Si luego vuelvo cargado De muchas flores Mucho color Y te las pongo en la risa En la ternura En la voz Kes ke, mojado en flor mi kamaşan, para teñir su su do. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. Será que a la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La, la rabia, rabia simple, simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino. Ciencia la rabia es mi vocación Sé si que vuelvo cansado sucio de tiempo sin para amor Es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol, en esos días, compañera, ponte alma nueva, para mi más bella flor. Gracias, gracias a uh... A Ángel por estas estas melodías y a Jesús también que nos está acompañando en la guitarra. Estás escuchando Nómada Sintópico a través de Contrabanda 91.4 y ya en lo que resta de este programa, media hora, son las 6 de la tarde con 30 minutos, pues prácticamente lo vamos a dedicar a un espacio musical escuchándolos a ellos y también con mucho cariño para nuestro queridísimo Ángel, que es el último programa que vamos a tener con él en persona. Posteriormente, solamente será a través de manera virtual, a través del Skype Va a seguir eh, acompañándonos en esta producción de, de Nómada Sintópico Pero eh, desde tierras mexicanas, porque tiene que irse, porque así pasa Ángel, ¿nos quieres comentar un poco? Sí, bueno, pues ya digamos que pasamos a otra etapa Porque ahora vamos a estar colaborando con el programa desde allá, desde México, y bueno, pues es simplemente seguir con esta, eh, con esta, digamos, dinámica que también da nombre a este programa, que es el andar nomadeando, ¿no? Y Pero bueno, el, el trabajo va a seguir, vamos a seguir participando, vamos a seguir informando como podamos, y a ver si TIC Social sigue ahí arrancando, a ver qué qué cosas se me van ocurriendo, o qué cosas van ocurriendo que se puedan plasmar aquí en el programa Siempre información puntual esta columna sobre cuestiones tecnológicas Juana, ¿quieres comentar algo? Sí, quiero comentar algo eh, Estaba buscando tu primera emisión aquí en Nómadas, el tópico, 29 de marzo me acuerdo que estaba en México justamente y aquí tu primera columna de TIC social nos presentaba una introducción a lo que será este espacio que analizará los impactos de las tecnologías de la información y comunicación en los movimientos sociales. Lástima que no encuentro el trozo justamente de la tu primera misión, pero quería comentar que sí, pues vas a seguir colaborando. Este sí es, un, es una etapa que se acaba aquí en el estudio pero que seguirá ahí más allá, por Skype, por teléfono, por lo que sea y estamos conectados, ¿no? Estamos con la posibilidad de, de tantos medios de comunicación y esperamos tus reportes del TICSO desde México, ¿verdad Ángel? Sí, sí. Con todo el gusto y cariño del mundo. Y, y te dedicamos esta última últimos 20 minutos, casi media hora del programa a ti. Entonces Ay. estés libre de, de decir lo que quieras. Sí, a ti a Jesús, a los dos cantando y decir lo que les apetece. A ver y todos aquí del programa si quieren mostrar tanto, no. Ay Ángel, tanto que te quiero, no sí, sé qué Tanto que te va a extrañar todo el mundo a aquí, poner a llorar, aquí. Aquí ¿no? a poner a llorar y no, bueno. Sí yo quería quería hacer un comentario un poco de lo que de lo que bueno este este veinte de noviembre del mil 2011 tiene como muchas cargas simbólicas también ¿no? entonces bueno por un lado eh, hoy hoy se están celebrando las elecciones eh, en todo el estado español con muchas sosobra eh, con expectativas este inciertas sobre lo que va a pasar. Y bueno, eso eso por un lado, díganme también si me equivoco, hay hay varios aniversarios que se cumplen en este día aquí en, ya saben que aquí en Nómadas Sintópico eh, siempre tenemos el tema la referencia permanente a México, eh, se cumplirían 101 años del, de lo que se se conmemora como el como el inicio de la Revolución Mexicana, un 20 de noviembre de 1910. Eh, tenemos también Me dicen si me equivoco, eh, hace 36 años murió el dictador Franco, ¿no? Y hace 36 años también. Es, también estamos hablando de cierres, de ciclos, de se, abre, se cierran unos ciclos, se abren otros. También aquí en el Estado Español vamos a ver qué es lo que sucede, quién, quién va a llegar al poder. Y bueno, también está como esa expectativa. Y, y, y se cierran y se abren ciclos en todos los sentidos, lo quería comentar así. Porque bueno, pues justamente yo vuelvo a, a algo que, que nos compete a los que estamos en este momento aquí haciendo el programa. Aquí se cierra un ciclo porque porque es la no, no vamos a decir la última vez, pero la última vez en esta etapa, digamos que Ángel está está aquí, estamos todos juntos con él aquí en el, en, la, en cabina. Eh, como ya como ya han mencionado yo creo también creo que se cierra un ciclo se abre otro que, que bueno los deseos los mejores deseos para que el ciclo que se abre en tu vida Ángel sea maravilloso sea Muchas muy rico gracias. allá de regreso a México y, y que bueno que desde allá también nos, nos estés contando eh, también quiere Gabo, Gabo quiere hacer un comentario hey, pero sí. esperen déjeme déjeme solo termino y <risa> Y pues nada, nada, simplemente eso Que es un día como con muchas Muy cargado de cosas En, en los que a lo largo de, de, de muchos De diferentes etapas tanto históricas digamos no como de la la gran historia digamos y como de las historias eh, de nosotros aquí en el programa ciclos que se abren que se cierran este cierra uno que ha sido muy muy rico de compartir contigo Ángel así que también es es una celebración a lo que hemos compartido aquí y a un ciclo que viene muy bien y y en términos ya este del que lo que compete también a toda la gente que está Espectante con con lo de las elecciones y todo. Eh, ojalá nos vaya bien. Y Gabo, por favor, ya estás ahí en el micrófono. Sí, nada que hablando de este día que están eh, conmemorativo, que hay tantas cosas que se juntan. Eh, destacar que un día como hoy, 20 de noviembre, falleció eh, Buenaventura Durruti, un miliciano muy importante en la guerra civil, eh, de, y bueno, que también celebramos esto. No otras cosas No, no celebramos que se haya muerto ¿no? Eso no, eso no Pues... Bueno. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz. Si quiero que me perdonen por este día, los muertos de mi felicidad. Pues gracias Ángel Jesús por este tema. Aquí estamos con los micrófonos al nosotros divirtiéndonos, no y buscando otras indicaciones de 20 de noviembre. Nada Ángel, esta hora está dedicada, estos 20 minutos, estos 15 minutos los que nos sobra del programa están dedicados a ti. Entonces también nos gustaría saber qué te parece Nomada Sintópico? Nomada es tu programa favorito a través de Contrabando FM. No dejen de escucharlo. No, pues esto es una familia. Quien tenga la oportunidad de participar en un programa así, en una radio libre, pues hágalo y sigan difundiendo y apoyando las radios libres, porque es aquí donde se crea y se difunde la, pues la contrainformación que es tan importante en nuestra sociedad hoy en día cuando los medios grandes están cooptados por las oligarquías de cada lugar, en cada espacio de este mundo, y es aquí donde podemos hacer una lucha y luchando ahí en, con las ondas electromagnéticas son las radios la radiofrecuencia y por el aire de alguna u otra forma y ahora también por internet para mí esta ha sido mi primera experiencia empecé aquí en cuando vine aquí en contrabanda y ha sido maravilloso y sobre todo por la gente que está aquí Diciendo sus cosas al micrófono. Pues muchos de nosotros que empezamos aquí en Radio Contrabanda, aquí seguimos. Si no es aquí en Contrabanda, seguiremos en nuestros países y llevando la experiencia de aquí, del estudio de, de, de esta radio a otros estudios, a otros espacios y pues así, la enseñanza, ¿no? Difundir lo que aprendemos en un lugar y compartir con los otros. ¿Qué más nos canten? Bueno, vamos con otra rolita y mientras, pues a ver que se pueden ir buscando qué otras cosas pasaron el 20 de noviembre, ¿no? También de lo que dicen aquí, de lo que dice la, el, la Wikipedia, ¿no? Eh, la Santa Wikipedia, en 1500 a Cádiz llegan encadenados Cristóbal Colón y sus hermanos, quienes habían sido arrestados por el gobernador de las Indias, Francisco de Bobadilla. Y otra cosa más, dice que en México el año pasado, 20 de noviembre de 2010, se funda el Partido Comunista de México, ¿verdad o no? No, no. Eso no puede ser. Si sí, eso, eso dice que a ver el Partido Comunista yo creo que tiene mucho más años que el año pasado. Así que ya saben Wikipedia tiene sus sus historias raras. Esto sí. Wikipedia está buena para la primera de primera mano información de primera mano, pero siempre buscan en otras fuentes. Esta canción va dedicado a va dedicada a los enamorados y enamoradas en todo el mundo. La gota de rocío El, el cielo, cielo se cayó Y en ella el amor mío La carita se lavó Pero era tan temprano Que no salía el sol Ay, ay <gülüyor> Y salaron las manos y mejillas de mi amor. Su y que sezonu sezonu sezonu Se sezonu a, a jugar Me dijo, Me dijo tengo frío sezonu sezonu Y con tanto brillo que, que su corazón, su corazón. salieran su Gracias. y aquí seguimos en nómada sintópico buscando más significaciones del 20 de noviembre y sí encontramos una bastante interesante 1989 en Praga, Checoslovaquia, comienza la revolución de Terzopelo donde se reúne cerca de medio millón de personas pidiendo la democracia, ¿no? Pues ahí 89 año clave para las dictaduras de para las para los países del bloque comunista y nada, ¿qué más podemos decir aquí en nómada sintópico ¡Muna! Nada, que tuvimos que recurrir nuevamente a Wikipedia, no tenemos en este momento de otra, porque esto de andar diciendo cosas del Partido Comunista Mexicano que no son, parece que más bien fue en noviembre de 1919 que se, que se conformó. Nada más eso, porque no podíamos quedarnos con una información tan errada. Jesús. Bueno, ya has visto que la Wikipedia ¿no? no da más de sí. Yo quiero recordar que un 20 de noviembre del 75, yo iba para el cole, tenía nueve añitos. Nueve años, era un... ¿Cómo dicen? Un chavito, ¿no? Y entonces me dijeron, vuélvete para casa que se murió Franco y que tienes tres días de fiesta. Yo me acuerdo que, bueno, fue una celebración grande para mí. Y luego ya, pues nada, de esto hace 36 años, luego curiosamente hoy, 36 años después, pues va a ganar casi con toda seguridad un, un partido que no ha condenado el franquismo, eh, casi con toda seguridad va a ganar un partido que todavía permite que haya fosas eh, comunes por ahí en las cunetas de, de media España, sobre todo de, de Espeña Perros para abajo, bueno y para arriba también y no sé curiosamente hace 36 años de eso 36 años que, que bueno ya puestos acercados en el 36 fue precisamente cuando cuando la guerra bueno todo empezó con una cosa muy muy alegre no que es que yo iba al cole y me dijeron que no había cole estaría bien que bueno pues, y que no era porque se murió Franco eso digamos que tenía su puntico de alegría no eso, claro claro para un niño sí está claro yo me acuerdo que luego pusieron además unos carteles en la clase que era el último testamento de Franco, que era una cosa de lo más friki, ¿no? El último testamento de Franco y Sí, no, no, luego leído con el tiempo, bueno, una cosa, Dios, a la patria, no sé qué. Bueno, el hombre, la verdad es que murió muy muy muy tranquilo en su cama, ¿no? Esto es algo que ya no tiene vuelta atrás. El único placer que se le que pudieron tener los antifranquistas es quizás que muriera Carrero Blanco, que venía a ser su su, su delfín o el que le iba a sustituir y este sí que voló por los aires y, y dio una pequeña alegría a los que eran antifranquistas, pero vamos Franco murió con toda... hasta el último momento, sí que es cierto que al hombre se le dieron todos los honores Oye, y hablando de, de, de cosas, bueno, desagradables pero... Hablando de este personajillo, eh, la, fura, la Fura de los Baus, sacaron una peli Buen viaje, excelencia queda gusto, o sea, si te quedaste con ganas de en aquel momento y dos tres de este tiempo, mírala porque la verdad es que es como los últimos momentos de, de ese personajillo, ¿no? Como putrefacto y apestoso que que va en decadencia hacia hacia su bendición. su muerte, ¿no? Es muy interesante de ver, el buen viaje, excelencia. Eh, Y viajamos, y viajamos, y viajamos, y viajamos de nuevo con Ángel y con Jesús, tenemos una petición, a ver, a ver, a ver, oleo de, de mujer con sombrero no, ¿Mm? sí, a ver, Una nos pidió esta de oleo de mujer con sombrero, que no la tenemos preparada, pero como aquí caben todos los sueños en nómada sin tópico <risa> Vamos a hacer un gran esfuerzo por tocarla, porque además Jesús es un profesor en la guitarra Me van echando una manita. Una mujer se ha perdido, conoce el delirio y el polvo.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 Veo un perro ladrando a la luna, con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto, de los hombres no de los amantes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 Se lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por... esto es ya ahora ya cambiamos de radio a, a, a cantando a can, no a, a, ya debería dedicarnos a otra cosa también a cantar no eh, ya nos faltan como siete minutos para este programa de nómadas Intópico este día 20 de noviembre este domingo el último domingo con ángel aquí en cabina y nada les agradecemos a los que participaron en este programa aquí voy haciendo el, el resumen de este programa número 74 de nómadas Intópicos a patear por el mundo, le agradece a Camilo por estar con nosotros y hablarnos sobre la sostenibilidad y esperemos que no es la primera vez para Camilo aquí en el estudio. Gracias Camilo. Hola, bueno, sí, los seguiré acompañando en futuros programas. Gracias por invitarme. Un saludo a todos. Muchas gracias a ti. También agradecemos a Alex que de Budapest ahí, nos escribió un textito, un informe sobre lo que está pasando en Hungría, las leyes que están que están haciendo, que está haciendo el gobierno húngaro para las personas sin techo. Agradecemos a Zapateando que nos habló sobre el aniversario de, del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional. Agradecemos también a Víctor del movimiento por la paz, con justicia y dignidad de México, aquí a Muna, haciéndole la entrevista, y a, también a todos los que están escuchando, porque no se crean, aquí llegan los mensajes eh, por, por Skype, de que las personas que nos están escuchando, amigos de Ángel, eh, amigos de todos, amigos, se escuchan, ¡ay, no se escucha! No se escucha, y al principio, al, al principio, que no se escuchaba nada, ahora se escucha todo el mundo, y agradecemos también a Jesús, por estar aquí con nosotros, eh, y nada, a Arturo, que también está aquí presente, y que también estuvo con nosotros en, en otros programas de Nomada Sintópico y a Lupe que está aquí por la primera vez, por lo menos en este programa y esperamos que va a llegar, ¿no? Lupe, para estar más aquí, para tocar un sí. poco con la jarana, ¿no? Sí. Sí. Aquí para difundir un poco el son jarocho. Agradecemos a todos y vamos a Gabo que está en la técnica. Güey, eh, güey, güey. Bueno, pues aquí, disfrutando. La verdad que hoy ha sido un día que hemos puesto los pelos de punta en varias ocasiones, ¿eh? Gracias por este regalo, compañeros, qué música más buena. Eh, la verdad que aquí se está muy a gusto. Yo, aunque estuviera en Australia, ya te digo, Ángel, vamos a estar en casa aquí, Eso pero es. conectados por la onda, hermano. Agradecemos a Elena con su columna de reflexiones sobre las elecciones de, de hoy. Bueno, gracias a vosotros y también hoy también día de gallina de piel. <ríe> y me faltaría un par de horas más, pero bueno. Lástima. <risa> y gracias Ángel por estar aquí con nosotros en Nómada Sin Tópico Bueno pues vamos a echarnos otra rolita esta aquí, le gusta mucho Jesús Aquí vamos a llorar por ti vamos con la última canción de este programa Nómada Sin Tópico Nos despedimos y nos escuchamos dentro de dos semanas La cantas conmigo Jesús porque esta tampoco la tengo muy bien preparada <risa> Canción del elegido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 Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. Es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche del penúltimo mes. Y fue de planeta en planeta buscando agua potable quizá buscando la vida buscando la muerte son nunca se sabe quizá buscando si no algo se que fuera adorable, o por lo menos querible,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 Pero, Pero las piedras, piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tienen alma, solo eran espejos colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. la historia de un golpe sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro lo más terrible se aprende eneguda y lo hermoso nos cuesta la vida La última vez lo virse entre humo y metralla contento y desnudo. Iyaba matando canallas, con su cañón del futuro. Iyaba matando canallas, con su cañón del futuro. Más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida dicen lo hermoso nos cuesta la vida aquí nos va a costar a nosotros dentro de dos semanas cuando no vas a estar y espero que vas a estar ahí en skype nada nos despedimos de, de nuestro de nuestros oyentes de no van sin tópico Soriente desnudo vas a estar en Skype Conectándote con nosotros <risa> Nada, queridos, que los que están escuchando Ya nos vamos a despedir eh, Nos vamos ya para seguir la fiesta Fuera de los micrófonos del estudio Les agradecemos por estar con nosotros Estas dos horas de Nómada Sin Tópico Gracias a todos, especial gracias a Ángel Y nos escuchamos dentro de dos semanas ¡Vamos, Gabo! ¡Vamos! ¡Despegamos! luego, ¡Adiós! ¡Salud!